A partir de este momento, los trabajadores de Radio El Mundo iniciamos un paro de una hora por turno porque todavía no cobramos los salarios del mes de diciembre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 bienvenidos a la edición número 100 de Caja Negra. El resumen de radio más escuchado de la radiofonía argentina llegó a la quimera de cumplir el primer centenar de ediciones y lo festejamos haciendo honor a lo que hacemos todas las semanas, pero esta vez sabiendo que lo hicimos ya 100 veces. Pasen, pasen, destápense los oídos, Pónganse atentos y acompáñennos por el siguiente derrotero comunicacional. Inicio del itinerario. Hay falta de medicación respecto de eh, los enfermos de VIH que están necesitándola. Y no sé si hay una confusión del por qué falta o no. Son las reglas de juegos que pone la Unión Pro para gobernar. Acá en la provincia de Buenos Aires, intentar amilanar y que quitarle fuerza a los sindicatos. El decreto es un decreto desregulador, a flexibilizador, ajustador y endeudador, entre otras bellezas. están realizando con estos sentidos en basear las áreas y a el acceso al proceso de memoria, verdad y justicia que nosotros venimos desarrollando. Hoy el único trabajo que, que tiene en la Argentina es ser policía, ser gendarme o ser policía federal. No hay otro camino para poder tener un trabajo. Fíjate la cantidad de policía que hay. El objetivo histórico de construir una sociedad con justicia social donde todos podamos vivir dignamente, desarrollando y tener futuro. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Dejando que cada uno resuelva como puede resolver en, en cada provincia. O sea, sálvese quien pueda es una situación completamente crítica e inimaginable para cualquiera que viva en la ciudad lo que es depender del bosque y lo que es este ver arrasar su casa me parece que todo lo que dice la cámara cuando me liberó pone en blanco sobre negro esto que yo estoy diciendo ¿no? fue un hecho eh, del poder judicial que nada tiene que ver con la justicia para hacer un escárnio público caja negra archivo de radio a dos años del comienzo de la gestión de cambiemos al mando del ejecutivo nacional en mayor o menor medida nos fuimos acostumbrando al marketing mediático las operaciones propagandísticas el periodismo de guerra y tantas otras artimañas a las que echa mano el mejor equipo de los últimos 50 años y La semana que resumimos, Amado Vudú regresó de entre las rejas donde lo habían puesto por cuestiones políticas. Toda la pantomima mediática en torno a los delitos que habría cometido, toda la parafernalia mediatizada alrededor de su detención quedó perimida, devastada, arrastrada por el barro de lo probio al dictarse su escarcelación y al circular, jamás en los grandes medios las fotos del ex vicepresidente recibiendo muestras de cariño populares sonriendo, libre y pidiendo por la libertad de otros presos políticos las opciones son oportunidades siempre es hoy está en Del Plata con Daniel Toñetti ¿reconoces esta canción, amado? mira, durante 70 días Cuántas mes? veces lo puse, por lo mínimo lo escuché 50 veces. Si el juicio termina declarándote inocente, te condime 70 días en cana, este te hicieron un enorme daño. Vos pensás accionar en el sentido de pedir que no solamente que te indemnice, sino que una reivindicación de todo tipo, ¿no? Moral, judicial, política. Mirá, yo creo que la detención no tiene nada que ver con ninguna cuestión judicial, simplemente con lograr esas famosas fotos y, y videos, y en tal sentido yo ya estoy accionando. Porque me parece que todo lo que dice la Cámara, pone en blanco so cuando me liberó, pone en blanco sobre negro esto que yo estoy diciendo. no Fue un hecho eh, del poder judicial que nada tiene que ver con la justicia para hacer un escarnio público. Y, y me parece que ese accionar no puede determinar ...en los dos trabajadores de la prefectura que tenía a mi lado en la foto... ...que me parece muchas veces lo que se pretende, cortar por lo más delgado... Eh, ...yo quiero saber quiénes son los responsables políticos de, de lo que pasó... ...porque ese fue el sentido y por suerte eh, me admitieron como parte en la causa... Eh, para, ...para averiguar qué fue lo que pasó y yo ahí quiero ir muy fuerte... Eh, para saber quiénes son los responsables, si fue el, el magistrado instructor, es decir, el juez, o si fueron los jefes políticos de la prefectura. Porque me parece que esto en, Ar en Argentina tiene que empezar a pasar. No podemos decir la prefectura es mala. La prefectura es una, una institución de nuestra patria. Y en tanto y en cuanto también está llevada adelante por personas. Entonces hay que ver quiénes son los que le daban las órdenes. Cuando yo le decía, no hace falta una foto, no hace falta un video, yo eh, no estoy oponiendo ninguna resistencia, ¿para qué hacen esto?, Permanentemente recibían llamados telefónicos eh, con nerviosismo, como diciendo, bueno, tiene que estar la foto, tiene que estar la foto. ¿Quién era el que hacía esos llamados? ¿En, ¿En qué condición encontraste tu celda? Mi celda estaba incendiada, eh, porque hay internos que incendian dentro de su celda el, el colchón como señal de protesta por algo o simplemente para hacer lío. ¿Incendian estaba... el colchón y ellos en el interior de la sí. celda? Quemada, y con un detalle muy simpático que era un póster de el presidente y su señora eh, muy nuevito, recién puesto eh, en la celda ¿De una revista tipo, no sé, Ola? Sí, ¿no sería tío? de Ola seguramente tipo Ola. ¿Y, y es un, era un póster, una imagen nueva, digamos, recién puesta? Sí, sí, sí, estaba todo quemado, estaba puesta encima de lo quemado ah. ¿Vos pensás que era un sí. mensaje, digamos? No sé, pero claro. es algo que cómo yo... tomaste eso? Muy bien, en una Porque imagen como... institucional que yo decidí dejar hasta el último día que estuviera. Ah, re, re, ¿Respetaste a la investidura presidencial? Por supuesto. En términos internacionales, el eh, Timmerman es un, uno de los grandes patriotas de, de, del siglo XX. Es una persona que arrancaba a cuanto lugar había que ir a defender a la Argentina. Entonces, que le hayan puesto el mote de, de traidor es algo de una injusticia tremenda y... y Así que, Héctor, un abrazo enorme y toda la admiración y el respeto. Canciller de origen judío que reconoció el Estado de Palestina. Ya con eso... Sí, sí, además, la defensa ¿Algo argentina... Algo que no se lo perdonan, el ¿no? La defensa cerrada de la Argentina siempre, de todas las posiciones, en términos argentinos, en términos de lo que le convenía siempre a, a nuestra patria. Y, y, y ya que entramos en esto, no podemos dejar de, de ocuparnos de lo importante, que es que salgan todos los presos políticos y las presas políticas. No nuestra democracia no merece que haya presas y presos políticos y no merece que haya personas detenidas por cualquier delito con, con prisión preventiva no esto no es justicia esto tiene que ver con escaño cambio público con esquemas medievales de ponerle el salmendito y mandarlo a la plaza para tirarle tomates y, y cebollas a una persona eh, hoy es el casco y el y el chaleco sí. antibalas lo, lo, los atributos de, del escarnio No sé si pueden escuchar en este momento o no, pero un gran saludo a, a todos los compañeros de todo el módulo 6, con los que estábamos más que eran los del pabellón B, pero también con los otros que compartíamos el fútbol, alguna actividad, y, y bueno, mucha fuerza, mucha esperanza, mucha fe, y, y de la cárcel entra y salen en todos los días personas, eh, cosa que no pasa en el cementerio. Milagro Sala ya lleva dos años presa y contando. La primer presa política del régimen de Cambiemos en su laboratorio jujeño de políticas y entuertos, junto al resto de los argentinos y argentinas que padecen la misma condición, fueron la razón por la que miles de personas se manifestaron durante la semana que pasó al cumplirse dicho aniversario. En tanto, el pueblo y sus representantes continúan en la mira del brazo judicial del régimen de turno, recibiendo citaciones, llamados a declarar o directamente acusaciones y detenciones que se dan de bruces contra cualquier marco jurídico, pero ahí están. No obstante, y a pesar de todo, el pueblo no se calla ni se resigna. No se puede hablar de democracia cuando manda la gavilla. El presidente es de la patriarca. Ocupado. ¡Maldita suerte! Cambiamos de tema, mañana se cumplen dos años eh, de la prisión de Milagro Sala. Continúa allí con una domiciliaria bastante particular, pero tenemos el gusto de saludar ahora, para hablarlo con ella, a Milagro Sala. Milagro, buen día, Matías colombatti ¿cómo estás? Hola, Matías, eh, buen día. Bueno, mañana dos años de tu detención, ¿cómo lo ves, cómo lo analizás y, y cómo estás? Y bueno... Eh, lamentablemente mi detención fue, es una de las Ajá. primeras detenciones que se hicieron en la Argentina como presa política y a su vez también usaron a Jujuy como un laboratorio para ver si le salía bien, para después, por supuesto, comenzar a desarrollar en todo el país. Eh, a ellos les salió bastante bien porque, te imaginas, yo sigo preso, eh, presa, eh, porque las domiciliaria que le tenían que haber dado no me la dieron, no respetaron a los organismos internacionales, eh ni siquiera eh, respetaron a la a la Corte Suprema Nacional uh -huh. eh se, y perdónenme la presión se quedarme en todo, ¿sí? Uh -huh. y, ¿sí? Y siguen avanzando y siguen avanzando y, y en y en Buenos Aires, bueno, comenzaron desde el año pasado a a meter preso a la a la oposición. Uh -huh. Yo siento que eh no se puede eh, no se puede hablar de democracia. Si no dejar que la oposición opine de las cosas que hacen eh, de las cosas que hacen los que están gobernando ¿no? en el momento uh -huh. y siento de que la oposición se la tiene que tratar con discusiones, con hablar, con, con alto y baja de, de discusiones, discusiones y a ver con Argentina que un argentino. Milagro, vos crees que el responsable de tu detención es particularmente el Gobierno nacional Mauricio Macri. Y por supuesto, porque Mauricio Macri era el que tenía que ponerlo en su lugar a Gerardo Morales Ajá. y nunca le ha puesto en su lugar. eh Al contrario, salió decir que Jujuy es una provincia independiente. Yo la verdad que eso era eso que cayó nuevo para muchos jujeños, ¿no? que Jujuy era una, una ah. provincia independiente. A ver, ¿cómo Jujuy no es una, una provincia independiente cuando le tiene que mandar millonadas y millonadas de plata para hacer los grandes negociados? Le mandó muchísima plata para que haga vivienda en Volcán, Eh, volcán, una localidad donde hubo un, un aluvión el año pasado y a, y fíjate vos, eh, hace dos días atrás hubo otro de borde de un cerro y se, eh, se cortó la ruta cerca de nueve horas donde no podía pasar un vehículo y no aparecen las obras que tenía que aparecer en el volcán la gente sigue viviendo los containers, la gente sigue, eh, sigue sin su casa Recién hablábamos de las responsabilidades políticas en tu detención. Me gustaría también hablar de la justicia. Hace unos días la justicia jujenia acaba de prorrogar la detención preventiva por un año más, sabiendo que el plazo eh, es de los años, digamos, que solo circunstancias excepcionales pueden justificar esa prórroga. Eh, ¿Cómo se está preparando, cómo te estás preparando para eso? Y también el equipo de defensa, ¿no? Primero. Eh, no hablemos de justicia jujeña porque lo que gobiernan en el superior tribunal eh es una ex diputada radical Cristina Falcón que hasta hace unos días estaba pegando con Gerardo Morales para ver quién se quedaba eh dueño del ingenio de la esperanza sí uh -huh. son los mismos tipos que hacen negocio con los trabajadores eh creo que toda la Argentina sabe de que en diciembre hubo una fuerte represión en el ingenio la esperanza y que hubieron cerca de 25 compañeros presos que después de una semana 10 días algunos les dieron la la, le dieron la libertad Pero con la causa en la cabeza no eh ¿De qué justicia podemos hablar de Jujuy? Porque para mí particularmente No no creo en la justicia No hay justicia Es cero justicia es muy... Lo bueno de todo esto Es de que Porque para veces Cuando te traen malas noticias Siempre tiene que Siempre uno tiene que sí, decir Y es mala Pero ¿Qué Ajá. sacamos de lo bueno? Eh, lo bueno que sacamos de todo esto Que muchísima gente Que se dio cuenta Que lo que hace Gerardo Morales Lo que hace la justicia de Gerardo Morales Eh, la mala fru justicia que eran morales es una pantechada es una payasada, por qué te crees que la sacaron a la compañera Gilles carbó uh -huh. por qué te crees que la sacaron a ella por qué te crees que están eh comenzando a a a perseguir a los jueces que no están de acuerdo con ellos por qué te crees uh -huh. porque ellos quieren gobernar tranquilo quieren hacer sus negocio tranquilo quieren seguir llevando al pueblo tranquilo y saben que disciplinándolo eh, van a poder hacerlo tranquilo. Hoy el único trabajo que que tiene en la Argentina es el policía, ser gendarme o ser policía de la ciudad. No hay otra, o ser policía federal, no hay otro eh, no hay otro camino para poder tener trabajo. Fíjate la cantidad de policía que hay, no solo en Buenos Aires, sino en Jujuy, en las provincias. Uh -huh. La cantidad de patrulleros que han comprado, la cantidad de balas de goma que han comprado. Uh -huh. Es para disciplinar al pueblo, es para disciplinar a los sindicalistas, es para disciplinar a los estatales, es para disciplinar a los maestros, a los jubilados. Hay algo que no heredó Néstor que tiene ¿Sabes qué es? La militancia Ajá. Esa militancia dejó Esta, esta semillita dejó plantada Néstor Y esa semillita de es la que versiona hoy Que es el campo popular Aumentos en la luz, aumentos en el gas Aumentas los despidos, sube el dólar, sube la deuda Aumentos en el tren, en el bondi, en el subte Más caros los medicamentos, el combustible, la garrafa La leche y el pan, tu DNI, ser argentino Ser argentina Estén seguro que vamos por el camino correcto Crece la mentira te lo decimos desde hace dos años Caja Negra Archivo de Radio Panorama Federal Caja Negra Corralito, Provincia de Salta denunciaron al primo del jefe de gabinete por desmontar ilegalmente territorio protegido por la ley de bosques y de tierras indígenas. La finca pertenece a Alejandro Jaime Brown Peña, primo de Marcos Peña. El desmonte sobre esa zona de 8.962 hectáreas de bosques, según el propietario, fue autorizado por el gobierno de Juan Manuel Urtubey con una rezonificación del área protegida para cultivar soja. Asimismo, en la zona viven 10 familias huichí y 7 criollas, y entre diciembre y lo que va de enero, las topadoras arrasaron con 400 hectáreas. Las organizaciones ambientales sostienen que es contrario a la legislación. Noemí, integrante de la organización ambientalista Greenpeace, denunció en el aire de Feria Franca, un programa de megafón FM 92,1 de la Universidad Nacional de Lanas, el peligro que significa para los pobladores originarios el desmonte de esos territorios. Estamos tratando de salvar los, las últimas hectáreas de bosques que quedan allí en pie. Ya se han desmontado gran parte de las 8.900 que habían pedido para desmontar. Eh, eso, de esto ya se desmontó 5.000 hectáreas. Así que queda lo último, lo último que es lo que permite aún la subsistencia de las cuatro comunidades huichí que viven en esa zona. Es una situación completamente crítica, inimaginable para cualquiera que viva en la ciudad, lo que es depender del bosque y lo que es este ver arrasar su casa, eh, nosotros desde Greenpeace tratamos de salvar ese bosque porque sabemos todo el valor que encierra no solo co como el bosque en sí, como muchas veces se lo ve como árboles o biodiversidad, sin considerar a las comunidades eh, más vulnerables que, que viven en, en la zona. ¿no? San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se realizó el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales. Más de 500 personas, integrantes de organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular y representantes del pueblo mapuche, participaron del Encuentro Nacional de Movimientos Populares que se realizó en el Barrio Intercultural de San Martín de los Andes. Anteriormente, los participantes habían presenciado la visita del Papa Francisco a Temuco en Chile. Además de poner en común el mensaje del Papa, las organizaciones debatieron durante toda la jornada las diferentes realidades del sector y un programa para dar continuidad a la lucha por la tierra, el techo y el trabajo. Juan Bustamante, de la organización Vecinos Sin Techo, expresó ante los micrófonos de la radio comunitaria FM Pocahullo, 91,1 de San Martín de los Andes, Neuquén, la necesidad de construir una sociedad con justicia social. Con la misión histórica que tenemos los sectores empobrecidos, los trabajadores, los excluidos, los que no podemos acceder a una vida digna, que es transformar la sociedad, compañeros. Nosotros no tenemos que pensar más como mendigo En este barrio intercultural lo llegamos a conquistar Porque quienes nos organizamos, dejamos de ser espectadores de nuestras necesidades y empezamos a ser actores conscientes de poder lograr lo que queremos. Y tenemos que recuperar esa mística, tenemos que recuperar ese objetivo, el objetivo histórico de construir una sociedad con justicia social donde todos podamos vivir dignamente, desarrollarnos y tener futuro. Suelo Patrio observan al ENACOM por reiteradas negativas al fomento de medios comunitarios. La Defensoría del Público emitió un dictamen solicitando al ENTE limitar su discrecionalidad administrativa frente a sucesivos rechazos de los proyectos de fomento que establece la ley. Con estas prácticas, el dejó sin ejecutar la mitad del presupuesto asignado al efecto en 2017. Cabe aclarar que el Fomeca es una política clave para contribuir a la sostenibilidad económica de proyectos de comunicación alternativos y, de esa forma, asegurar la pluralidad informativa. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, desarrolló para el Centro de Producción de Noticias de Farco los principales contenidos del dictamen presentado. El rechazo de un proyecto, ya que está en juego en este caso un derecho, que es el derecho a la comunicación por parte de sectores históricamente postergados y en disparidad para ejercerlo, debe ser una excepción, se deben agotar primero todos los recursos para, para que se cumpla dice que se debe adecuar la estructura burocrática y de los procedimientos a las demandas y derechos de los medios indígenas y comunitarios, dice también que deben agotarse todos los recursos disponibles antes de rechazar excepcionalmente sus ofertas concursables. Ciudad de Buenos Aires. Despidos y vaciamiento en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Acompañados por organismos de derechos humanos, diputados nacionales y legisladores porteños, los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Ministerio de Defensa brindaron una conferencia de prensa en la que denunciaron los despidos y el vaciamiento de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario del Ministerio y el ataque a las políticas públicas que posibilitan el juzgamiento a los genocidas, el acceso a la verdad y las políticas de género dentro de las Fuerzas Armadas. Ricardo Sosa, Delegado General Adjunto de la Junta Interna de Ate Defensa, habló en Radio La Imposible sobre los despidos en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y del impacto que ello tiene en las políticas de memoria, verdad y justicia. Denunciamos que el Ministerio de Defensa que los despidos que se están produciendo en el área de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tienen que ver con una política de impunidad, de movimiento, porque realmente lo que están realizando con estos despidos es las áreas y obstaculizar el acceso a, al proceso de memoria, verdad y justicia que nosotros venimos desarrollando en las áreas de, de la división de Derechos Humanos. La Plata, provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal avasalla el derecho a la afiliación de los trabajadores docentes el Ministerio de Educación del Gobierno de María Eugenia Vidal puso a disposición de los docentes una aplicación web para desafiliarse de su organización sindical. Los trabajadores de la educación fueron notificados a través de sus recibos de haberes y a través del portal ABC de que podrán consultar online la afiliación de una entidad gremial o mutual y descargarse una planilla modelo para desafiliarse. En comunicación con FM Resistencia 103,9 Radio Comunitaria ubicado en el barrio Los Robles, Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata, manifestó la política sindical de Unión Pro. La semana pasada, cuando abrimos los que revisamos la, el portal de la ABC, nos encontramos con una pantalla para la invitando a los afiliados de los distintos sindicatos que se desafilien. Bueno, lo tomamos como una política que viene llevado adelante este gobierno desde el 2016 desde que asumió. Son las reglas de juegos que pone la Unión Pro para gobernar acá en la provincia de Buenos Aires intentar amilanar y que quitarle fuerza a los sindicatos. A eso nosotros le respondemos con más unidades, unidad que se construyó en la acción junto a todos los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires que conformó este Frente Unidad Docente Buenagrense y a organizaciones. Panorama Federal Caja Negra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 En otra flagrante violación de derechos, en este caso laborales, la firma del primer CEO en Jefe de la Nación se posó sobre un decreto que deroga la Paritaria Nacional Docente, así sin más, en otro capítulo de la saga negacionista respecto de los acuerdos paritarios en general. La Organización de los Trabajadores Empezando por la de los docentes, en tanto faro de otras, representa uno de los obstáculos más grandes para el gobierno en su cruzada por el cambio cultural necesario para que el reino de las corporaciones pueda establecerse en el país que sueñan. Otra muestra de ello es el bochornoso llamado a la desafiliación que, vacío de participación, quedó como una muestra más de la debilidad de un ejecutivo al que le queda cada vez menos margen de maniobra. Te quiero en AM750. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA en línea. ¿Cómo va, Roberto? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo andás? El decreto que se firmó el presidente de, de la nación, derogando la, de la paritaria nacional, uh -huh. eh, niegan paritarias libres, violan los convenios de la OIT, la, las leyes nacionales, la Sí, por eso te decía sacar ya sacar el término paritaria, porque esto no es una paritaria. En realidad la Ley de Financiamiento Educativo plantea el término establecer un convenio marco que se discute en las paritarias y establecer el piso salarial nacional. Entonces, esto se venía realizando y además, por usos y costumbres, además que lo marca la Ley de Financiamiento Educativo, por usos y costumbres lo vienen llevando adelante todos los gobiernos, el gobierno anterior, y este gobierno también lo convalidó. Uh -huh. Entonces, porque se firmó una paritia con este gobierno, acta paritaria, además lo comparirá el Ministerio de Trabajo, o sea que hoy el gobierno lejos puede decir que no es una paritaria. Y para establecer un piso salarial nacional, y hoy están negando esa negociación, o sea que les niegan a los docentes paritarias libres. Es lo más grave de la situación, ¿no? Lo que sostiene el gobierno, lo dijo Finoquiero, el ministro de Educación, el día de ayer, es que cada gremio, de todas formas, tiene su propia paritaria por distrito, digamos. Capital Federal discute con el Ministerio de Capital, Jujuy con el de Jujuy, y así sucedió. Sí, ¿no? eh, eso es así. Ahora, lo que eh, miente el ministro cuando dice la nación... Primero, no, no le hizo la ley. El ministro no está enterado de cómo es el sistema educativo. Y que la ley nacional no es un sistema educativo nacional. O sea, nacional es que eh, la Nación tiene responsabilidad segundo, miente de decir que no pagan salarios un trayecto del salario de los docentes de todo el país lo paga la Nación que es el incentivo docente el Fondo Nacional de Incentivos docente tercero eh, hay, la ley prevé un fondo de compensación salarial ¿por qué? porque cuando se discutía el piso salarial eh, se estableció un parámetro que servía como pauta en las negociaciones en las provincias Y si alguna provincia no llegaba a poder pagar ese piso, uh -huh. la nación tenía que asistir con el dinero para poder pagar ese piso. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Dejando que cada uno resuelva como pueda resolver en cada, en cada provincia, o sea, sálvese quien pueda yendo a, a, al otro punto que yo mencionaba en la introducción, Roberto, el tema de la posibilidad de afiliarse de la manera en que en que fue planteada con estos formularios por internet, creo que fueron, es una cosa rarísima. Eso constituye práctica desleal, vamos a hacer la denuncia correspondiente también al gobierno de la provincia, ante la ante la UIT, eh, viola lo que es la Constitución Nacional. No pueden plantear, en mi curia, en la vida de las organizaciones y generar eh, una suerte de invitación a desafiliarse a los afiliados eh, de los sindicatos. Nosotros impugnamos este accionar ante el ministro de Educación bajo percibimiento de denunciarlos en la justicia ahora cuando se levante termine la feria así que esperemos que eso lo modifiquen y si no vamos a hacer la denuncia correspondiente no pueden acallar la voz de los docentes de los sindicatos docentes y este gobierno cualquier eh, trabajador organización sindical que levante la voz defendiendo los derechos de los trabajadores y le diga no, los planes de ajuste con los trabajadores los derechos de los trabajadores no, se convierten en enemigos Eh, y entonces intentan debilitar las organizaciones sindicales y hay un ataque directo al tema de las organizaciones sindicales como no pudieron romper la unidad como no pudieron a pesar de las campañas del año pasado de información, de mentiras, de estigmatización no pudieron callarnos y entonces intentan ahora condebilitar a las organizaciones negando la paritaria o intentando eh, vaciar las organizaciones a través de la desafiliación pero no le va a ir bien eh. Cómo no le va a ir bien es más la reacción en las redes sociales fue contundente en contrario al planteo que ha hecho el gobierno. Roberto, ¿hay convocatorias en la provincia de Buenos Aires formal para la discusión, ya que estamos en No, delano? no hay convocatoria, nos tenían que haber convocado. La última reunión fue el 30 de noviembre. Uh -huh. Tenían que habernos convocado en diciembre, no nos convocaron, no reunieron tampoco, presentamos una nota para que convoquen inmediatamente el tema de la comisión técnica se defiende a la paritaria hasta ahora no tenemos respuesta ¿Cuál sería el, el, el piso para arrancar la discusión para ustedes o para arrancar un año como corresponde para ustedes no no quiero poner un número porque quedamos que no habla en febrero pero no no por supuesto no no tiene que estar por debajo de la proyección de inflación de este año que sería está superando el 20% bien En otra vuelta de tuerca en su estrategia de saqueo, el presidente firmó un mega decreto que afecta directamente y como de costumbre a los trabajadores y beneficia como nunca no solo a los empresarios, sino a los grupos económicos y financieros. Ahora bien, va de suyo que la inspiración y la creatividad a veces pueden menguar o desaparecer en el momento en que uno más lo necesita. Y analizando la barbarie redactada en el decreto, quedó en evidencia que el Ejecutivo Nacional, ya sea por las vacaciones de parte del equipo o por agotamiento neuronal, se le acabaron las ideas y se fueron a buscarlas al diario íntimo de Domingo Cavallo, acaso su héroe en este lío. La cosa es que el mega decreto con que intentan derogar las leyes que más molestan a la consecución de sus objetivos Arrasadores de conquistas y derechos Los escribas del poder cortaron y pegaron un párrafo de un viejo DNU Que Mingo creara en sus años junto a Menem Otra muestra más, no solo de la continuidad dictadura Menemato Macrismo O de cómo evacúan su vientre en todo sino de las pocas luces que le quedan al mejor equipo de los últimos 50 años. No nos queda otra, la revista Martea en el aire o Radio Rebelde, un piquete en el medio del dial. el piso de Radio Rebelde y estamos en comunicación con Héctor recalde diputado nacional en el mandato cumplido y abogado especialista en lo que tiene que ver con materia laboral. Algo que, que todavía es como podemos decirlo como si hubiera estallado una bomba y nos hubiera dejado sordos todavía y tiene que ver con este decreto, este DNU 27 barra 2018. Sí, eh, me imagino, sí. hay mucha gente trabajando vos eh, te hemos seguido por Twitter, hemos visto los eh, sí. distintos medios, pero que todavía no hay una respuesta, me imagino, en estar ensayando ¿puedes dimensionarnos de qué se trata este decreto? digamos, este el decreto es un decreto desregulador ah. flexibilizador ajustador y endeudador entre otras bellezas es tal claro. es así que a, algunos este que investigaron con con sabiduría, se dieron cuenta del plagio más que había cometido claro porque plagio, lo considerando el decreto desregulador de Menem ...en el año 2284 del año 91. Este, o sea que, a confesión de parte, regreso de pruebas, decimos los abogados, ¿no? Exactamente. Este, en, en cuanto a los derechos de los trabajadores, obviamente, nosotros digamos, legislamos sobre la cuenta sueldo... ...para evitar que los bancos, que hacen naranjas y fortunas anualmente, no sigan ganando en desmedio de los derechos de los trabajadores quitándole de costos a la cuenta sueldo limitando la posibilidad de embargar porque en una cuenta sueldo pueden caer 5 embargos del 20% y se queda sin salario el trabajador, pensando que el salario tiene naturaleza alimentaria bueno, ahora bueno, fueron a la carga en este, este DNU de 192 artículos fueron a la carga contra este derecho de los trabajadores a preservar este su salario con la posibilidad, dándole facilidad a los bancos a después de un límite de ese salario pueden embargar el resto sin sin autorización judicial. Eso es lo tremendo, claro, ¿no? Terrible. Es terrible. Necesidad de hecho retención mediante este embargo. El decreto es inconstitucional por los cuatro costados porque eh, en primer lugar Este, el Poder Ejecutivo citó a sesiones extraordinarias o sea que el Congreso puede sesionar claro. en segundo lugar eh, el artículo 99 y 0 III de la Constitución Nacional da una interpretación muy restrictiva para que el Poder Ejecutivo pueda legislar y le prohíbe le prohíbe legitar, legislar en materia penal tributaria, régimen electoral y partidos políticos ¿no es sí. entonces este acá está invadiendo eh, materia que no puede legislar como la penal y la impositiva facilitando incluso en cuanto a la impunidad de los empleadores llevasores que tienen trabajadores en negro bajando las multas que tienen nosotros tenemos especie de, eh, eh, habíamos sancionado con con la ley de blanqueo una especie de veraz este empresarial uh -huh. o sea un el, el, el repsal que es un registro de aquellos empleadores evasores Sí. que violando los derechos de trabajadores y el derecho de la seguridad social, tenían trabajadores en negro. Con multas y con esa publicación que duraba hasta tres años en algunos casos. Bueno, acá bajaron las multas y disminuyeron disminuyeron eh, la publicación en Repsol a, a 30 días apenas. O sea, lo que se votó, nada más que... ¿Cuánto, cuánto pasó ya? No sé, menos de un año. Ya lo están modificando. No, no, no, el 2014. El año, 2014, el ah. Bueno. Claro, claro, verdad. Pero lo sancionó un gobierno nacional y popular. Claro. Esa es la diferencia fundamental, ¿no es cierto? Eh, escuché también a varios constitucionalistas que lo planteaban era en que entrar, que por supuesto hay que en, en los detalles del, del decreto, sería un error porque nos metería en una encrucijada, que lo que hay que hacer es eh, directamente eh, dar de baja por la forma y Eso, Esas razones constitucionales que yo invoqué cuando empezamos No, no, por supuesto, pero ¿cuáles sería los, los resortes que tiene el Estado para poder detenerlo? ¿Qué, qué debería pasar para que se pueda detener este, este DNU? Para que, bueno, tener el DNU, este tendrían hay varias posibilidades. La comisión bicameral de DNU de ambas cámaras tendría que rechazarlo. Uh -huh. Y si no hay posibilidad de un proyecto de ley que derogue el DNU. Que es otra otra posibilidad que no podido encontrar, ¿cierto? Ellos por el lado legislativo y que el por el lado ju jurisdiccional judicial, la el planteamiento de inconstitucionalidad. Porque se... el planteamiento de resuelve solo el caso a que se abocó, ¿no? Ajá. Uh -huh. no, no es, no tiene que, característica erga omnia, o sea, para toda la comunidad. Claro, o sea, lo, lo central debería ser resolverlo en la Cámara de Diputados o los Senadores. Lo central sería en el Congreso, claro. ¿Usted cree que esto obedece a un cambio de estrategia con respecto al gobierno, de cómo quiere plantear eh, el debate público, esto de, de esquivarla al Congreso? ¿Es una prueba? ¿Es un objetivo? ¿Cómo, cómo lo caracteriza? No, no hay cambio, no hay cambio. El, el gobierno es un gobierno que se mofa de los tratados internacionales, de la Constitución, de los derechos humanos este eh digamos que es coherente con lo que ha hecho este este gobierno que la verdad este si uno piensa que todavía está vigente un decreto 1206 de año 2016 sí. que permitió que parientes del presidente blanquearan sí. cuando la ley le prohibía blanqueara Este, está todo dicho el decreto este 1206 fue planteado en la constitucionalidad por Felipe sola pero el, el poder judicial la rechazó por razones formales pero eh, el, el gobierno el poder ejecutivo nacional mira para otro lado caja negra archivo de radio calle compañero, este gobierno es un engaño y se va a hacer para el pueblo y es pa'l que sepa comprarlo. A la calle cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se vayan, con la Con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bolas. A la calle laburante, ni lo espere al sindicato que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio el jubilado, por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre despertado. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle que se balan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en voz. partidos Me voy a poner a estudiar No me empachan más con jingles Cuando tenga que votar Y que la tele y que la radio No mientan más lo que soy Cacerola y piquetero y de la calle no me voy, a la calle la familia con los pibes y con los viejos que siguen ganan gano el rico, gano el hambre el desprecio a la que que se, se van. Con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos todos, a la calle la familia con los pibes y con los viejos que siguen ganan gano el rico, gano el hambre y el desprecio a la que que se van. Con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bolas. ¿Tenés una empresa de servicios, una pyme o una fábrica? ¿Querés difusión para tu producto pero a un precio razonable Caja Negra se emite en 50 radios distribuidas a lo largo y ancho del país tu empresa, tu nombre, tu marca presente en 50 radios en 50 comunidades de oyentes no busques más solo Caja Negra puede ofrecerte tanto escribinos a anunciantescajanegra.com y armamos un plan a la medida de tu éxito los que hacemos Caja Negra queremos decirle algo a todos los que nos acompañan semana a semana. Gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares, por dejarnos entrar en sus lugares de trabajo, en sus celulares, en la calle, y allí hasta donde la voz llegue. Gracias por hacer que Caja Negra esté donde está. En ustedes. En todos ustedes. Caja negra, archivo de radio. Quizás muchas personas desde su fuero más íntimo nunca pensaron que el desinterés de quienes gobiernan llegara a tanto, pero durante la semana que pasó volvió a quedar en claro cuáles son las prioridades del Ejecutivo Nacional. Atados a una cuestión presupuestaria, al decir de las autoridades en la materia, se encuentra la compra de medicamentos para el tratamiento del VIH para 70.000 pacientes que dependen de la cobertura del Ministerio de Salud de la Nación. Los responsables políticos se excusan de su incumplimiento con un formalismo tecnócrata característico de su clase o raza. Para las personas que necesitan de esos medicamentos, la cuestión es de vida o muerte. Escucha Marca. Juga. Con las certezas y las dudas. Marca de Radio. Hay falta de medicación respecto de eh, los enfermos de VIH que están necesitándola. Y no sé si hay una confusión de por qué falta o no. Bueno, hay contradicciones en realidad. Los primeros que denunciaron la falta de medicación para el tratamiento de personas infectadas con el virus de VIH fueron los funcionarios de salud de la provincia de San Luis. Aseguraron que faltaban tres retrovirales que tienen costos muy altos. Eh, pero la verdad es que la misma situación se está dando en los hospitales públicos de todo el país que no están recibiendo la medicación por parte de Nación. Es decir, ellos tienen la medicación, les falta la, la medicación que tienen que empezar a tomar en febrero. Eh, un documento que lleva la firma de Sergio de de la firma de sergio Maulen, que es director de SIDA, dice que hay dificultades en el proceso de compra, Además, le pide a las provincias que dentro de las posibilidades de cada una pueda gestionar la adquisición de los mismos hasta tanto se regularice la situación. Una vez más, esto que decíamos, el retiro de nación para que cada provincia haga lo que pueda. Ayer a la tarde, mediante la cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud dijo, y leo textual porque lo que dijo es muy contradictorio, las demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento de VIH obedecen a tiempos habituales de habilitación presupuestaria. A tiempos habituales. Las demoras sí, sí. obedecen a tiempos habituales. Qué dice que se fue Miriam Felseberg, que la educadora, van a explicar sí, esa frase. Sí. Digamos que si hay demoras no son tiempos habituales. Yo lo que creo es que una fuente que es absolutamente confiable, que es la Fundación Huesper, que la dirige el doctor Pedro can de amplísima trayectoria en la lucha contra el SIDA, publicó ayer un comunicado que expresa preocupación por esa situación que dificulta el tratamiento de las personas con VIH y exhorta a las distintas autoridades competentes a tomar medidas pertinentes para evitar problemas futuros faltantes similares. ¿Quién es la responsable administrativa de las demoras, Roxy? Sí, alguien que integra la familia de un conocido ministro, que además tiene mucha de su otra familia también empleada en un ministerio. Es María Cecilia Lochizano, subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por estos días de vacaciones, para bajar el tono... Obligadas, ¿no? ...de las cálculas, ¿no? Caja Negra ¡Ni un paso atrás! Y sí, sí, sí, amigos, Caja Negra cumplió 100 emisiones, 100, 100, 100 semanas han transcurrido de aquella vez en que alguno de ustedes quizás, tal vez, escuchó la primera edición de este resumen de radio, este viaje colectivo por la realidad que proponemos cada 7 días desde Caja Negra. Así que vaya nuestro abrazo para cada uno de ustedes, amigos y amigas que han estado ahí haciendo que todo esto valga la pena. Gracias a las más de 50 emisoras que emiten este programa a lo largo y ancho del país de nuestros amores. Gracias a todos y todas los que hacen programas de radio comprometidos con la realidad a pesar de todo. Vamos por más, vamos por todo. El Loco de la Radio. Un programa de Radio Caput sobre otras radios. Un programa de Radio Caput. ...sobre la radio. Somos muchos hoy. Una cantidad de locos... ...que han venido al estudio... ...impresionante. Si usted anda por ahí distraído... ...y se acaba de encontrar con... ...Radio Caput... ...les cuento que a este... ...loco de la radio hoy han... ...se han sumado una cantidad... ...de personas importantes... ...que han... ...creado... Algo que ustedes escuchan en esta emisora, que es Caja Negra. ¿Cómo definimos el programa usted? ¿Se puede definir en una... Sí. brevemente? básicamente es un programa de programas es un programa que lo que hace es buscar los mejores recortes y, y, y análisis concretos de la, de, la, de la coyuntura política y los condensa en un solo programa que son básicamente 11 recortes de, de radios el programa el software mejor dicho del que hablaba recién Julián es este un soft con el que grabamos cerca de 120 radios de todo el país en el que vamos escuchando Encerrados en un altillo Todo el día Escuchando radio como loco sí. Claro En época cuál? de la KGB sí. a, Pero muro. más o menos Porque fue medio exhaustivo <risa> al principio Ahora ya tiene una gimnasia Porque el todo, lo primero que cada persona Que escucha este programa nos preguntaba Es ¿Cómo hacen estos muchachos? ¿Están realmente todos escuchando 15, 20, 30 emisoras todo el tiempo? ¿No tienen vida? ¿Cómo hacen? Un ¿Pasó eso? En un principio fue fue así, nos repartíamos, hacíamos una lista de, de emisoras y de programas dentro de esas no emisoras. Claro, <risa> a, eh, según lo, los horarios, usos y costumbres de cada uno y las disponibilidades, en ese momento éramos cuatro, nosotros cuatro éramos, y nos repartíamos las emisoras, los programas bueno, vos escuchás a este, a este, a este vos escuchás este otro, este otro y así eh, hicimos los primeros programas nosotros lo empezamos con una tarea militante hace dos años de nosotros somos todos de la comunicación y entendimos que teníamos que hacer algo y también entendimos que la, la multiplicación de voces era importante lo que pudiéramos nosotros este condensar y multiplicar para el resto del país, más que nada para el interior que a veces no tiene la llegada Acá el porteño, digamos, tiene la suerte de tener todo muy a mano O la desgracia O la desgracia también, porque a veces genera mucho ruido Básicamente es tratar de estar ingestando todo el, el, el contenido de radios Como decía eh, Mati eh, Compañeras o no tan influenciadas por esta agenda oficial que tenemos Y donde se escuchan las voces, más que nada, de los protagonistas De todos los conflictos que, que están apareciendo Música uh -huh. Eh, fueron desapareciendo Fueron desapareciendo programas Fueron desapareciendo radios enteras eh, y, y se fue condensando mucho más la información En algunos programas específicos Ahora, en, en todo el país hay un montón de radios Acá nos enteramos de las radios eh, Las que vos mencionaste Y algunas otras radios que solemos escuchar Pero en todo el país hay radios comunitarias Chiquitas, cooperativas eh, Pequeñas radios que también sacan los conflictos De esa zona ...y no llegan a los grandes medios... ...bueno, tratamos que a partir de Caja Negra... ...lleguen eh, lo que pasa en San Luis... ...que salga en Corrientes... ...lo que pasa en Tierra de Fuego... ...salga en Provincia de Buenos Aires y así... Estamos a un paso de llegar al programa número 100. Se dice, se comenta en el ambiente de la producción de Caja Negra. Seis de dilatación, me están diciendo en ¿Cómo? este momento. Seis de dilatación. Ya está en el trabajo de parto. está a punto Me asusté. De a punto de... Está hablando del programa número 100. Claro. A punto de no hacer. Me asusté. Eh, este asusté. Parte de, de este aire que estamos haciendo en Radio Caput seguramente salga en la emisión número 100 de, de Caja Negra. Y recién nos decían que ustedes no se ven para hacer el programa. ¿Cómo es eso? eso es No nos misterio. soportamos. No sé no se quieren no, ya no, no, no nos soportamos, nos pasa como a los Beatles Y no nos miramos Cuando surge esta idea empezamos a ver Cuáles eran los tiempos y cuáles eran las disponibilidades Y demás que es el, el momento exacto Donde se cae todo proyecto eh, Y empezamos a armar Toda, toda este esta Tila araña de tecnologías y demás Para ver de cómo hacer, de cumplir Y que cada uno pueda cumplir un área Y bien y eficientemente Hace un año de estos dos Un año, un poco más quizás Se sumó La Negra a Caimen, Julia, que, que bueno es una pata muy importante y hace poco una compañera más. Mayra Torres, que también, que le están sumando a otra cosas y cada vez van coloreando un poco más. No tenemos muchas buenas noticias últimamente, no, vos sabes no. cómo está la realidad. No. Y en un momento de, de, de la producción, de, de empezar a hacer el programa, decidimos que eh, una buena forma de terminarlo era hacer un homenaje a... Eh, siempre a alguien que por su historia, su trayectoria, su lucha Tuviera cierta representación popular Me parece interesante tal vez que Caja Negra Coincide con un tipo de oyente No sé si será el, acaso el del siglo 21 Donde cada quien escucha lo que quiere Cuando quiere en el momento que desea y Caja Negra se puede escuchar está bien en, en un montón de emisoras en un horario como es Radio uh -huh. Caput que la emite los martes y los domingos a las 11 ahora en la página de ustedes que es caja CajaNegra.org usted la va a decir mejor como es www.cajanegra.org esto es otra cosa realmente o sea, <risa> <donde> <risa> es otro, escucharlo ahora mismo, es claro, otro nivel claro. bueno uno entra ahí y se puede bajar cualquier parte del programa exactamente Para mí es toda una novedad, pero Caja Negra hasta ahora es un espacio virtual. Es un espacio donde ustedes se juntan eh, virtualmente. Ya casi han dejado de verse, por lo que han dicho, salvo... Extra, podríamos podríamos hacerlo, este, ex, claro. Excepciones. Es un privilegio esto. esto eh. nomás. Los vamos a invitar más seguido, así se encuentran. Claro, nomás. así podemos organizar otras cosas. Claro, claro, perfecto. Así. Pero es cierto que se van a convertir en una emisora de radio. Hay un rumor que empezó a correr eh, acá en la ciudad... No nos vamos a convertir en una radio, pero sí formar parte de, de una radio que estamos construyendo literalmente con nuestras propias manos. Materialmente. En Gascón 123 es una cooperativa de vivienda que hace 30 años que están viviendo ahí 50 familias. Es un edificio que está en Gascón y La Villa, en el barrio del Magro. Radio Gascón empezó hace un año y medio atrás de levantar paredes en adelante. Nos dieron un espacio... Lo agrandamos, techando y tirando paredes, acustizando Y todas esas cosas que ya hicimos alguna otra vez nosotros cuatro Ahora somos como siete, ocho igual eh, Seis, siete Ocho Ocho eh, Y bueno, ya estamos ahí En febrero deberíamos estar este pensando Definir la artística Porque ahora ya es hora de dejar la calvia y cemento Y empezar a pensar en la artística En los programas, en la, en la música Solo faltaría meter los equipos el compromiso hacia la comunicación como forma de militancia tiene que ver con esto, con poder empoderar aquellos sectores que no tienen el uso habitual de la palabra frente a un medio de comunicación. Eh, yo la última gran vuelta que le encontré a esto de la comunicación y la militancia fue eso, fue encontrar grupos o sectores, digamos, que habitualmente no están adelante un micrófono y que puedan ser no los invitados para una tarde, sino los dueños del micrófono. Los dueño del micrófono y los dueños del medio y de cómo y de cuándo se dice y qué se dice la radio eh, empieza a formar parte al estar nosotros ahí empezamos aunque no vivamos no somos vecinos vamos un par de veces por semana por ahora pero ya empezamos a formar parte en cierto punto y en cierta medida de, de esa comunidad dicen que van a llegar al programa número 100 el lunes que viene cumplen Exacto. años el, el ese cumplimos programas cumplen programa cumplimos programas el número 100 nuestro primer centenario venga Así que bueno, gracias por haber venido La verdad es es un honor Escucharlos eh, En serio, hay mucha gente Que, que me que, que se asombra De lo bien hecho que está dice, Pero qué bien que está esto, cómo puede ser tan profesional Más allá de, de esas pavadas Porque no nos vemos básicamente claro, por no, la... no, no, no nos gastamos claro, la, la relación está bien Porque no nos vemos claro, perfecto. Así que no sé, si seguiremos encontrando en algún momento en este aire, esperemos potenciar lo que han hecho ustedes, que es crear una red... Eh, con distintas emisoras, es una cosa que acá desde Loco de la Radio también hacemos. En general hoy no lo hicimos, pero solemos hablar con dos o tres radios del interior, por lo que ustedes decían, porque la información se concentra en este en este vértice de modo espantoso. Así que ojalá podamos, bueno, seguir sumando fuerzas, porque del otro lado, sí, del otro lado hay una cosa terrible. Es que con plata se organiza cualquiera. Claro. Ese es el tema, con plata se organiza cualquiera. Ahora, si nos organizamos, nos comunicamos todos Sigamos, sigamos tendiendo redes entre entre todos los comunicadores eh, populares de, de las radios alternativas las truchas todas esas que esas emisoras que siempre denigró el poder bueno eh, tomar esa denigración y ese desdén como una cucarda como un premio y empezar a encontrarnos entre todos para construir esta, estas cosas que nos hacen bien eh, no solo a los que hacemos radio que nos encanta estar acá frente a los micrófonos y demás sino eh, porque justamente la comunicación es lo que nos está faltando me parece como pueblo, pero ya me estoy yendo por la rama Uf. bien amigos, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos dentro de 7 días con más de Caja Negra, si por alguna razón desean volver a escuchar este u otro programa, no duden en ingresar a www.cajanegra.org hasta la semana que viene chau y sin embargo sabes me mantengo the Hicieron Caja Negra, conducción, Matías Levín, locución, Miguel Ángel Maciel, edición y producción, Ariel García y Julián Belistri, especiales Mayra Torres, prensa y difusión Julia Caimán. Caja Negra, archivo de radio.